Bueno, a ver, venga Ana. Hola Lisa, encantada de, de que estés con nosotros. Estamos, como dice Rafa, de nuevo en el cayuco. Eh, esperando a que venga junto con nuestra compañera y amiga Lules, que ha estado durante dos años en Haití, en una circunstancia bastante difícil. ¿eh? Pero antes de comenzar con toda la batalla, sí que me gustaría decir algo de aquella mujer mitológica que se llamaba Perséfone. Perséfone está ahora con Hades y está ahora con Hades porque está en el inframundo Y de ahí que tengamos este invierno, esta sombra, este frío, ¿no? Pero de alguna manera nuestro interior ya está albergando la esperanza de la primavera. Miña Mambe, miña Belén, miña miña Miña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Miña Torcida, miña Flamenga miña. Bueno, ahora el cayuco casi va a ser una motora, porque acaban de llegar dos hermanos más, una hermana y un hermano, que puestos todos a los remos, vamos, no creo que haya distancia que nos pueda parar, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Yusufa? Venga, está bien, ¿no? Que vengan hermanos. Sí, sí, aquí que, apoyar, sí, sí ¿eh, que, que, que están aquí, Mira, ya llegaron nuestra... Rafa, Tenemos es que, que, que ah. estén abiertos ¿Cómo estás, Nangadef? Muy bien, man y firek, Nangadef yo ¿Cómo va, Kayuco? ¿Va bien? Bien, bien, bien, bien, sí, sí Vamos, vamos navegando con buen ritmo Vale, de acuerdo ¿No se ha acabado todavía el combustible? No, no, no, otro día me quedó el combustible, ¿eh? ¿Y comida? Y, y comida y agua y pan, me quedó todo A ver, espérate, esta, creo esta vez veces vino, pro, vino prepara, preparado mira, He traído algo Uuuuh, mira qué bien Tenemos algo más, Plakayuco Hombre, oh, es el más bueno. seguro ¡Uuuuh! ¡Otro naranja! Ver, yo creo que sobreviviremos todavía un rato <risa> Amigas, amigos, bienvenidos y gracias. Estas veces creo que hemos venido muy preparados Aquí tenemos manzana y naranja Creo que agua no nos, sobra, nos sobrará Agua Espérate. y nos sobra todo Algo más, una barrita energética Ah, mira, estas veces lo han programado Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes Está en, en tu casa Muy bien, muchas gracias <risa> Estamos ya en el aire entonces, navegando por el éter, Ana Ya estamos en el aire navegando con el cayuco. El cayuco que hoy lo pilota con mano firme y sensible al mismo tiempo, Ana. <risa> <risa> bueno, ¿quiénes somos? Pues eh, personas, ¿no? Todos personas, presentados ¿sí? ya. Sí, todos, todos presentados. Rato. Bienvenida al programa. Hola. Eh, Para ponerte un poco en antecedentes, a medida que va avanzando el programa, se va, se va empezando a generar una mejor, eh, no solo comprensión, sino una sintonía entre todos y es más fácil expresarse. Al principio cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Sobre todo si es la primera vez. ¿Tú ya has hecho radio alguna vez? ¿No? Bueno, pues ya verás como poco a poco te no. vas soltando. <risa> Lule, tú sí has hecho radio ya. Pero malamente. Malamente. ¿Siempre por teléfono o alguna sí, vez en persona? Casi siempre por teléfono, alguna vez así con un micro delante. ¿Hm? Y todavía no lo tengo resuelto. ¿Todavía no, todavía no lo tienes resuelto? No. Eh, bueno, lo vamos a resolver hoy yo creo. Sí, por ahí vamos. Sin problema. Por supuesto queremos comunicar con Haití directamente hoy porque, porque nos interesa Haití, porque... En Haití está una amiga, una compañera de Puente Humano, porque en Haití ha estado unos añitos, Lule, ha estado ahí en Haití, ha ido, ha vivido, ha vuelto y seguramente vuelva a ir. Seguro. Seguro, ¿no? O sea, que se puede ir a Haití. Se puede, sí, claro. Se puede llegar y se pueden ver las cosas de forma directa y sobre todo... Hay que saber cómo, ¿verdad? <risa> Pero se puede llegar. Y Teniendo amigos que ya los tenemos, eh, es fácil llegar y desenvolverte por allí y... ¿Y se puede, se puede aprender cosas en Haití? Uh -huh, Muchas. ¿Se puede hacer amigos en Haití? Cantidad. <risa> Entonces es un destino recomendable. Para mí sí. Ok. Bueno, pues estaremos conectados con Haití. Pero luego en el menú hay más cosas. A ver, ¿qué ha traído para el menú cada uno? Manolo, ¿tú qué has traído para el menú de hoy? Bueno, yo he traído bastantes cosas. 11 minutos. 11 minutos. Hoy no tenemos tiempo. Uh -huh. ¿Verdad? Y, sí, y creo que, que merece la pena, aunque duela, aviso, Ostras, el primer viaje duele, pero la verdad, cuando es verdad, no puede doler. La puedes sentir, pero no te puede doler, porque Nos es una verdad. De, de, Nos hablas de un trozo de verdad traído, sí. grabado. Sí. Una sí. grabación, ¿no? Sí. Que quieres compartir con nosotros. sí. Vale, hay una grabación que puede ser un poco dolorosa, pero que es una toma de verdad. Sí. Ok, vale, vale, vale. Yusufa, ¿tú qué traes para el menú? En realidad hoy creo que he traído muy poca cosa. <risa> sí <risa> ¿Pero hay algún cantante senegalés que podamos pinchar desde Internet y del cual nos puedas contar alguna cosa interesante, por ejemplo? Hombre, claro que sí, que ¿por qué no? ¿Qué te gustaría escuchar hoy? Vamos a escuchar humor, bien. Omar Pen, sí. vale, lo vamos preparando. Vamos preparando y pinchar Omar Pen, Omar sí. Pen, Omar sí. Pen, que sí. es un que cantante vivo, ¿no? Es un cantante vivo, así que es un, can, un, un cantante famoso en Senegal y que ahora lo llamamos Bay Pen. Bay Pen y las, en Senegal, ahí llamamos a las personas que son mayores y que puede ser nuestro padre y lo llamamos con respeto. Dice Bay Pen, Bay es mi padre, Papá ah. Pen. Ajá. Entonces, como eres un, un, un señor muy mayor que llevo muchos años cantando y ahora a la gente le gusta un montón y le llamamos Bypen, todo el mundo bypen. bypen Y vamos a intentar si podemos escuchar una canción de Bypen que habla de la inmigración. Ajá. Sí, que se llama emigra, sí, emigre, Emigrante, emigré. Emigré. Sí. Oye, esto, quiero dar un saludo, aprovecho, a los hermanos de Miradas Limpias. Que los conocí hoy en la laguna Un Baifal y, y, un, y un hombre de Goré, Y en, tiene una asociación aquí que se llama Miradas Limpias Gore es una asociación que está en... Perdón, una asociación, una isla que está enfrente de Dakar, en Senegal uh -huh. sí. Con una historia muy, muy marcada pero, pero una asociación que se llama Miradas Limpias sí, cuentas? sí, y tiene subvenciones del Gabildo ...y aprecia mucho a Ricardo Melchor... ...yo en, en, en lo que he podido he dicho... ...no me gusta ni lo uno ni lo otro... ...pero bueno... ...si les ayuda el cabildo... ...creo que hasta Yusufa sabe más que yo... ...porque el, el hombre con el cual ya hablé... ...conoce a Yusufa... Uh -huh. Sí, el chaval yo lo conocía hace mucho tiempo... ...se llama Bas... ...se llama Bas y es de senegal... ...pero la verdad que yo no sabía que él... Y él está en, en estamos ...estamos viendo en esto en que está estudiando en el mismo sitio que yo. Bueno, este año él, él vino a estudiar a estudiar ahí. Y de hablar tal eso y me cuenta que estaba en Senegal hace poco con una asociación que se llama Mirar Limpio, que trabajan con, con los, los, los niños mmm, que enfermos y de, que tienen problemas, creo que problema mental y problema de visión y un montón de cosas en Gore. Porque él, su madre, vive en cuarentena. Ah, miradas limpias porque trabajan con... Con cuestionar de la vista. Si sí, claro, tienen un vista, concierto, el cabildo ha sí, estado allí. a limpia también tiene significado que... Tiene otro significado. Yo, bueno, lo que, eso es lo que yo pienso. No me mira, mírame bien. No me mira con... Con crimi, mirar, mirar a criminal y mirar a... Bueno. Eso es lo que yo... Una bueno, mirada caliente, o sí, una mirada fría, ¿no? Sí. Uh -huh. Venga, perfecto. Ahí, más, sí. Perfecto. Bueno, yo por mi parte, sobre todo, he estado desbordado de trabajo, así que de alguna manera vengo a hacerme terapia contra el exceso de trabajo y alguna reflexión me he hecho de alguna cosa que he visto, pero poco informado. Sí sobre el tema del Sáhara y qué está ocurriendo en los institutos del Sáhara donde hay jóvenes saharauis que están siendo agredidos. ¿De eso puedo traer alguna información? Pero también me ha producido bastante gracia el tratamiento informático de la liberación de documentos, perdón, el tratamiento mediático de la liberación de documentos por parte de Wikileaks. Como, como algunos periodistas han tratado esta información, me ha hecho bastante gracia, pero a lo mejor estoy un poco distorsionando la percepción, así que la corrijo con su ayuda dentro de un rato. Y tenemos a Liz. Liz, ¿tú qué, qué nos has traído? Venga. Estás viajando, ¿no? Estoy, estoy um, descansando de, de un viaje uh -huh. y preparándome para otro. O sea que nos vas a hablar de viajes, ¿no? Vale, sí. Qué bueno. Vale, ¿el viaje, el primero, por dónde transcurrió? Um, la India. La India, casi nada. Sí, ¿Y el seis pro... semanas. Y después fui a Cambodia, eh, Tailandia, Laos, China, Vietnam y Australia. Uh -huh. ¿Y ahora te estás preparando para? Um, pues um, en verdad mi madre se rompió su tobillo, entonces yo venía aquí de Australia a ayudarla y ahora quiero ir a África. Y ¿Ahora creo que África? voy a ir a Senegal con Vaz este verano. Ajá, o sea que te estás preparando para ir a África, a la cuna de la humanidad. Sí, tengo Ay, muchas ganas de ir a África. Que seas bienvenida. Eh, no sé si Ana nos puede poner un durito de música, porque más o menos ya empezamos a poner cosas encima de la mesa. Y si ustedes quieren participar lo pueden hacer con el teléfono, el 922 63 38 48, 63 38 48. Y pueden también mm, pasarle a la gente información, comunícate por internet con ellos también, venga, radiogeneto.org. Y por correo puentehumano@gmail.com puentehumano arroba, Puente Humano. estamos buscando un poquito de oxígeno en medio de todo de toda la polución ambiental que tenemos sobre todo la polución ambiental mental eh, yo esta semana he pasado bastante estrés tú acabas de llegar de Haití no Lule notas estrés en el aire eh, sí noto si sí, noto estrés y noto la vida muy rápido y, y bueno yo todavía estoy también como como posando los pies aquí en Tenerife y, y bueno con un poco la sensación de estar en los dos lados ¿cuánto tiempo llevabas en en Haití? dos años dos años uh -huh. es un ritmo muy distinto a este bueno, es un ritmo de vida sí más tranquilo bastante más tranquilo el clima, eh, también el, el mucho calor da, da bastante pausa pero también eh, la falta de, de actividad uh -huh. eh, también hace que, que la vida sea más quieta <coughs> la falta de actividad sí, de posibilidades la falta de posibilidades y en ese tiempo la gente tiene chance para eh, aburrirse o, o da algo de positivo ese, esa parada ese, esa parada obligada no, tiene, tiene también muchos aspectos positivos porque te das cuenta de, de la gente que está a tu alrededor uh -huh. eh, te encuentras con la gente y, y Y bueno, siempre hay una disponibilidad para. Pasar, quiero decir, tú vas a hacer algo y no estás solo en el objetivo, siempre estás con gente con la que te estás encontrando y que forman parte de aquello que, que vas a realizar. Gente, aquello con lo que vas a realizar, palabras que resuenan, gente que seguramente nos está escuchando y quiere saber más. Pues bueno que se sientan libres de llamar, repetimos, 63, 38, 48. Eh, Ana está bautizándose en los mandos, está enfrentándose a... Mm, eh, estatal, es una radio ciudadana. Es decir, que aquí el objetivo no es sino información por sí misma, no hay lucro, no hay beneficio. No hay mmm, censura económica ni política. Es otra forma de hacer radio. Manuel, ¿tú te verías haciendo radio en la SER o en la COPE o algo así? No, no. <risa> Jamás. ¿Tú crees que no porque no podría estar ahí o porque no te dejarían hablar ¿Por o porque que te interrumpirían cuando, con publicidad cuando estás hablando? ¿Qué? Esto de aficionarse a la radio comunitaria Es otro sitio, ¿no? Yo es que lo siento por ellos Son mercenarios Al servicio De lo que tú y yo sabemos, Rafa Que por ejemplo Prisa hubiera hecho un ere Y resulta que se ha salvado Porque ha entrado capital de la bolsa De Wall Street, Liberty Entonces eh, el país Va y dice que Va a publicar de Wikileaks Aquello que no afecte a la seguridad nacional y ¿De, digo, ¿De España yo, o de...? Me importa tres Tres ramos de uvas ¿no? Bueno, estamos en Radia, Radio Genetos cinco. Ana, ¿por qué gusta? Yo creo que a mí me gusta uno de esos momentos en los que de alguna manera de a poco puedo ser y bueno, también hemos encontrado en el camino que la comunicación viene a ser un aspecto fundamental en en nuestra vida, ¿no? Y y como instrumento hacemos que nuestro fundamento se exprese de alguna manera. He estado durante esta semana trabajando con Lule, eh, con la excusa de, de poder ver eh, lo que ha pasado en Haití durante este año, y hoy tenemos la suerte de contar con ella en el estudio para, de alguna manera, ver eh, de, nuevamente lo que ella ha vivido en, y a través de sus palabras en, en Haití. Ahora mismo oh, ha habido unas elecciones que acaban de terminar. ¿no? ¿Y esas, esas elecciones que acaban de terminar, cómo las. Esas elecciones, eh, ¿cómo, ¿cómo analizas tú, Lul, el resultado? ¿Es positivo? negativo te preguntan si las elecciones son positivas o negativas ah, que, que, Sí. Eh, bueno las elecciones en principio eh, el partido que ha que ha que ha obtenido mayores votos aunque todavía no han, no son definitivos porque tiene que pasar una segunda vuelta eh, ese partido es, se llama mm, La Respuesta Campesina y, y está representado encabezado por un músico. Eh, él no tiene carrera política, no, pero eh, eh, ha aprovechado su, su fuerza, su popularidad, para, para, bueno, como gancho. ...para estas elecciones. Entonces, si me parece positivo o negativo... ...yo no sabría qué decirte, a mí me parece que... ...eso nos está diciendo que el pueblo haitiano... ...no cree en la clase política... ...que, está, que le parece más seria... ...y más esperanzadora lo que tiene que ver con la música... Que, con, ...que lo que tiene que ver con la política. Y yo creo que ese es el resultado que hoy vemos en Haití. Fíjate, es curioso porque en Brasil... ...pusieron de ministro de cultura a Joao Gilberto... ...que es un cantautor... ...y este, este iba a cantar... ...y entonces la gente en primera línea le decía... ...mira, déjate de cantar, yo quiero comer... ...quiero trabajar, quiero, necesito esto, necesito aquello... ...y lo echaban de todos los sitios... ...si tú eres un cantautor... ...canta... ...si te metes en la maraña política eres un enmarañado político, pero no mezclemos las churras con las merinas, porque lo que sale al final es algo asqueroso, te lo digo de verdad. Y Gilberto Gil a mí siempre me gustó esa cadencia que tiene Brasil con la música y con todo, pero meterse a político y músico me da que no. Que conste que, como antes mencionaron a Wikileaks, Pues el, el que está llevando el tema de Wikileaks está acusado de abuso sexual. Y pregunto yo, ¿y el señor Clinton de qué está acusado? Pregunto yo, pregunto, porque sé que hay una becaria que guarda un vestido con un recuerdo del señor Clinton. Que en la mejor palabra se llama semen. Entonces, no crees que hay una discriminación, ¿no? Digo yo. Manolo, te has enterado de mm, lo que ha hablado Wikileaks eh, últimamente sobre el Sáhara. ¿Qué fueron los informes que sacó sobre, en relación al Sáhara? Sáhara, territorio colonizado por varias potencias, la última fue España. ...franco dictador muriéndose, automáticamente, Henry Kissinger, entre comillas, Premio Nobel de la Paz, con Nixon, crean la Marcha Verde, que en principio eran personas libremente, iban a marchar hasta el Sahara, pero, por en medio, cuatro generales militares del ejército español, cobraron un dinero, con lo cual, Obligaron a hacer un, un, un acuerdo tripartito. Una parte para Marruecos, una parte para Algeria y otra para Mauritania. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy, Mauritania devolvió esos territorios. Argelia no quiere saber nada, porque es una potencia económica que tiene petróleo y tiene gas. Es el mayor suministrador de gas de España, Argelia. Y Marruecos es un rey y un rey. Lo único que son territorios y vasallos. Por lo tanto, yo no quiero calificar, no lo quiero calificar porque creo que no tiene calificativos. Pero sí me duele como ciudadano que por, vamos a llamarlo suerte o, o lotería, haber nacido en España, España tiene un compromiso adquirió un compromiso cuando colonizó esas tierras, cuando estuvo sacando los fosfatos, fosfatos que no hay que dudar que van todos hacia Estados Unidos, que es un país deficitario, no tiene fosfatos. Bueno, por no tener no tiene ni vergüenza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que es más fácil masacrar a unos cuantos que tomar conciencia de la realidad. ...y la realidad es que el Sáhara es de los saharauis... ...antes de que llegaran los marroquíes... ...ya estaban los saharauis... ...ya existían... ...en vez de tener avenidas, ciudades y tal... ...ellos viven como todas hubieran vivido... ...con el nomadeo... ...su rebaño, su tal y su cual... ...pero qué pasa, qué problema hay ahora... ...que se mata... ...se invade para expoliar los recursos. ¿De acuerdo? ¿Y qué más puedo contar del Sáhara? Pues que el Sáhara tiene que ser libre de una puñetera vez. Y que Marruecos lo único que puede hacer es retirarse las tropas. Porque yo estoy seguro, fíjate bien, pondría las dos manos en el fuego de que el problema que tiene Marrocos es de que la gente que él ha enviado al Sáhara, hoy por hoy, después de haber convivido con los saharauis, sea más pro-saharauis que pro-marroquíes, creo yo. Ana, he contestado a tu pregunta. Si sí, quieres me puedo me... extender más. De alguna manera me has contestado a tu pregunta, sí, sí, sí. sí, sí. Eh es que yo había escuchado algo también estuve escuchando algo ayer y parece ser que estados unidos da algo de dinero a francia para que apoye las tesis de marruecos y marruecos y digo digo y francia al mismo tiempo llama a sus empresas y se hace amiga de las empresas de marruecos que actúan ilegalmente eh, en el Sahara Occidental y es como me queda un poco grande todo eso, ¿no? es como que a veces me pregunto ¿cómo podemos hacer nosotros algo si ya ellos están haciendo todo esa ese negocio ahí encima? eso es un poco imparable, ¿no? No olvidemos un tema que es de muy muy importante, Ana y lo tienes en una revista que se llama El jueves, en primera página, en la portada, donde el señor Zapa ZP y el señor Rubalcaba Con sendos porros en la mano Dice No nos vamos a mosquear con Marruecos Que nos van a cortar el suministro Hostias <risa> Rubalcaba está tirado por el sofá ahí, Está hecho polvo Porque además dice que era hippie de joven ¿Sabes Liz lo que estamos hablando? Es un periódico satírico ¿Lo conoces? ¿No? Yeah. Eh, porque tú, tú estabas viviendo en Inglaterra ¿O dónde? Antes de empezar a viajar um, Inglaterra En In In In In Nottingham Nottingham. Nottingham. ¿Y, ¿Y eres de allí? ¿Naciste allá? No, en Lincolnshire, pero nadie lo conoce. Ajá. Porque tiene patatas y no mucho más. <risa> <risa> patatas, potatoes. Venga, de Inglaterra entonces. ¿Y tienes familia aquí entonces en Canarias? Sí, mis padres, mi abuela, mi tío. Vasca. Mis dos tíos. Uh -huh. ¿Y sí. es la primera vez que estás en Canarias o no? ¿Qué? ¿Es tu primera vez en Canarias? No, no, no Mi, mis padres, no, mi padre y mi abuela siempre viven, viven aquí Aquí o en Las Palmas Ok, vale Hay, un, hay un, un ¿Cómo se llama esto? Un periódico cómico Que se llama El Jueves Y los temas que trata Manolo, más o menos Podemos decir ¿Qué trata el jueves? Pues el jueves trata de todo De todo un poco Y lo trata bien Pero en clave de humor, todo Con claro. dibujos satíricos Y es un periódico que ha tenido Un par de escándalos Porque ha puesto ha hablado siempre De los políticos, no, evidentemente Pero cuando ha tocado El tema de la corona española De la monarquía Ahí ha habido algún problema ¿Nos lo puedes contar, Manolo, cómo fue eso? Sí, claro que sí o sea, Nosotros, a diferencia De tu país, de Inglaterra Tenemos aquí un rey impuesto por el anterior dictador, una persona que va al Sáhara cuando todavía era español y les dice a los militares de allí, porque era una plaza militar, yo seré el último en abandonar el Sáhara. Pues no apareció más. Los engañó. Y ese, ese individuo, es el rey de España, de, bueno será el rey de España pero vasallos tiene pocos yo no me considero su vasallo, para nada es más, si lo pudiera tener ocasión de poder decirle algo se lo diría clarito, clarito a él y a muchos más, y me importa <risa> poco Ik zod van de kameu, dat ik je zbatte in la de kameu. Estamos hablando con Lule. Claro, la radio abierta. <risa> Esta es música de Haití, lo que estamos escuchando. Eh, estabas empezando a hablar de estilos, estilos de música en Haití. Sí. Este que, que, que, canta, que cantaba es Steve Brunach, que es una canción de, de autor. Hay otros ritmos, eh, Troubadou, me gusta mucho ese estilo Troubadou, que recuerda un poco lo brasileño, lo cubano, son los trovadores. Eh, esa música con sabor antiguo y rica Ajá. Eh, también hay otra música que, que pega muy fuerte que es el compás eh, que es el el que, el, de, el que de momento tiene más votos eh, canta este estilo de, de música, el compás, que es la música más comercial, uh -huh. digamos, ¿no? más modernita eh, y que más música, hay muchísima música racín, de raíz vinculada pues, pues, todo a los tambores, al vudú y, y también... Música de Racín. Racín eh, que significa raíz, ¿no? Raíz, sí. Música de Racín, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre la música de Racín y las otras? Bueno, pues esta tiene más raíz africana, eh, muchos tambores y bueno, pues en percusión, eh, percusión y voces, coro. Y se, se emplea en... Tiene mucho que ver con la representación del vudú. Ole. Tiene que ver con todos esos ceremoniales, entonces, ¿no? Uh -huh. El vudú, he ido por ahí que hay, llegó, eh, se convirtió en religión oficial, o sea que está admitida ¿no? en Haití sí. como una religión, no como algo clandestino. Sí, sí, sí, afortunadamente. Pero eh, es cierto que conserva mucho de clandestinidad, hay zonas en las que, que se reserva más y otras menos, ...por toda aquella persecución que hubo sobre el vudú. O sea, durante tiempo del gobierno, ya, de un gobierno ya haitiano, ...después de irse los franceses, hubo represión sobre el vudú. Sí, sí, hubo mucha represión porque también había... ...en esos uh, gobernantes había mucha aspiración a parecerse lo más posible a, a Francia. Entonces, Ajá. bueno, pues eh, el vudú era tachado de, de personas ignorantes... Y... Hay muchos mitos sobre el vudú... O oh, vivimos un mito fuera sobre el vudú, porque lo relacionamos con magia negra directamente, creo, ¿no? Sí. Con bueno. magia malintencionada. Los muñecos. Sí, los muñecos. Para <risa> hacer daño a alguien, ¿no? ¿Es, es, hay, de, ¿Hay mito en nuestra visión del vudú desde fuera? Bueno, el vudú lo que dice es que eh, hay tanto de blanco como de negro, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, Hay de eso, pero también hay todo, una, todo un trabajo sobre la energía blanca, digamos, ¿no? No niegan, eh, eh, no niegan una parte de la moneda, integran las dos. O sea, que eh, para la mayor parte de la población de Haití, entonces estamos hablando, ¿no? Eh, Existen mm, energías sanadoras y energías para enfermar, para hacer daño, ¿no? Y en cierta manera, a través de esas ceremonias y de esa visión del mundo se enseñan entre ellos a manejarse lo mejor posible en medio de ese mundo de energías sí bueno hay gente que que adquiere un nivel no que que, que se, los que se dedican a hacer esos trabajos no todo el mundo maneja eh, ese tipo de, de de trabajo porque bueno son los niveles de misticismo que se van conquistando y alcanzando ¿Y que has visto más? ¿Gente estafadora que simplemente va a sacarle dinero a la gente? ¿O has visto gente que te parece bien intencionada en su manera de ejercer esa profesión? Yo he visto más gente bien intencionada ¿Sí? Uh -huh. ¿Y qué, por ejemplo, alguien que llega a una santera, a un santero? ¿Es apropiado la palabra? O? Sí, sí, para nosotros sí. sí ¿Ellos cómo lo llamarían? Ellos a las mujeres las llamarán Mambo y, y a los hombres los llamarán Unga Unga, Unga y mambo. Y cuando llegas a, a, un, a una mambo o a un Unga, eh, ¿sueles llegar con, con qué problema o con qué petición? Bueno, a veces, por ejemplo, ahora me acuerdo de, de un chico, él es dominicano, ya sabías que, vivo, que vivía en la frontera, y él tenía un dolor tremendo en el pie, tremendo, tremendo, tremendo, y no. Los, los médicos no terminaban de, de dar con lo que era eh, uh -huh. y finalmente fue a LUNCA y se estaba recuperando, por ejemplo uh -huh. O sea que hay una parte de... de sí, también hay ocasiones eh, eh, donde por lo que me han contado no es que yo lo había visto directamente pero por lo que me han contado me han hablado de me han descrito cuadros psiquiátricos de personas que han tenido una crisis aquí diagnosticada desde, ya te digo, desde un, un enfoque psiquiátrico eh, con crisis bueno, varios quintas, no pero en ese, en ese marco y allí no hay psiquiatra no hay psicólogo, no hay otra forma de tratamiento uh -huh. y, y la medicina tradicional haitiana pues, pues muchas veces resuelve, resuelve casos de, esto, de este tipo que a mí me Medi sorprende y me impresiona que se articula una especie de ceremonial imagino, ¿no? para un rito de curación. Sí, sí, claro. Algo como entre camino entre el teatro y la... no sé cómo definirlo. Sí, las representaciones de muchas cosas son distintas a las nuestras, ¿no? Igual que las expresiones de, de dolor no son las mismas eh, en esta cultura que en la otra ¿no? hay una representación diferente eso nos conectaría con el mundo de Senegal ¿no? eh, existen los médicos existen mmm, pues la religión la política pero hay también un nivel en el que los marab determinados marabús eh, curan o son interpretados que curan mediante otros sistemas Sí, es que hay, hay muchos tipos de, de marabús en Senegal hay algunos que son lo que llamamos marabú y la mayoría y su medicina lo que llamamos lo que llamamos marabú ellos trabajan en el al corán en la creencia de musulmán todo lo que necesitamos y todo lo que puede hacer daño a las personas y todo lo que puede hacer la cura y cualquier cosa que está en el mundo está en el corán uno puede saber leer todos los al y me, pero hay palabras y se puede emplear y para curar algunas muchísimas enfermedades hay mediante palabras del corán mediante palabras del corán Ajá. se puede emplear para curar muchísimas enfermedades porque esas palabras se pueden por ejemplo escribir y poner dentro de un amuleto sí se escribe y poner dentro de un amuleto hay gente que le llevan en en su su cintura o muñeca y alguna también y te lo hacen y te lo, y lo hacen con su nombre y su nombre de, de, de, de tu padre y te cura tu enfermedad hay la mayoría también y también que trabajan no son ellos no son hay hay gente que trabajan pero sin al curan sin palabras al curan ellos la mayoría que lo han recibido en donación de su padre de sus abuelos entonces ellos te ocurren con su propia palabra que tienen Es una palabra de magia, una, algo de. no sé, como. algo así, de magia. De palabras que, mágicas, pero que no son árabes ni son el Corán, no son, árabe, son en, otras palabras. Son otras palabras en, palabra, en su idioma, en Olaf, un maninga o en Bambra, y te pueden curar. Ejemplo, yo conozco a un señor y cuando te rompe, cuando te rompe tu, tu mano, tus huesos, uh -huh. mano, pierna, lo que sea en tu cuerpo, y solamente te ves una vez tú estás tú él cuando se me rompe ahora mi, mi pierna yo me quedo aquí en mi casa él está en su casa la distancia digamos que son 100 kilómetros más que 100 kilómetros y él solamente me ve una vez y me cada día por la mañana cuando él despierta él hace sus cosas y cuando él está haciendo sus cosas yo cuando estoy en mi casa y me, y me, y me me, me da cuenta que él, me está, él está trabajando conmigo, él está arreglando mi hueso, siempre cada día por la mañana hay una, una crema que se llama Kariti uh -huh. y, lo, y lo hacen con una, una gallina, se rompe el hueso de una gallina en su casa. Tú estás desde en tu casa. Él está tu, tu, tu, tu. el trabajo con esta gallina. Cuando esta gallina se pone bien, tú estás bien. Esta, hasta ahora, este señor si existe. Yo sé dónde vive. He estado en su casa. Y tenía un amigo que, a, que había rompido su pierna. Y lo he llevado ahí. Lo ha curado durante 15 días. Se ha caminado perfectamente. Estás hablando de que a distancia, cura a distancia. distancia digamos que son 50 kilómetros o más que 50 kilómetros. Él solo en su casa con una gallina. Y cuando tú rompes tus tu, tu, tu, tu, tu huesos y vas ahí una vez en su casa él va a coger una gallina y romper el, el pierna de gallina o lo que sea de y gallina y luego le cura la gallina y, y, y luego está le cura la gallina y tú recibirás la medicina desde en su casa hacia en tu casa y cuando el, la gallina pone bien y tú también te vas a poner bien y caminar perfectamente Magia él no se da, simpática, él, creo que se llama eso. <risa> él no se desvase. Hasta ahora, él, ese señor si existe. Yo sé dónde vive estar ahí con mi amigo, mi amigo. O sea, estábamos jugando fútbol, se rompió su hueso durante 15 días y se levanté y se corrió y buscó su vida. Elise, ¿has, ¿has conocido algo de magia simpática, así, Unas magias simpáticas <risa> o antipáticas en, en Oriente. No. ¿No? No, había muchas cosas como eso en la India, pero no sé si yo de verdad creía, porque siempre querían dinero entonces. Sí, exactamente, es que hasta ahora, hoy en día, en Senegal, en África, hay mucha gente que están perdiendo esas donaciones, porque esas cosas no, te, no piden dinero. No tener que pedir, no tener que pedirte pedir, pedir dinero. Y mi abuelo se lo queda. Le puedo conservarlo mucho y durante muchos años, se muere. Entonces me lo pasa a mí. Yo sí soy una persona que, soy una persona que soy, solamente quiero trabajar para dinero. Esa donación no acepta el dinero. Entonces, si yo acepto el dinero, me lo pierdo. Y, y se va. Entonces hay mucha gente ahora, la, en, hoy en día, en nuestra sociedad, hay mucha gente que trabaja solo para dinero. Para eso están perdiendo esas donaciones que había antes en nuestros eh, antes abuelos y nuestro pasado. Estos señores te piden solamente 5 francos, 5 francefa, que digamos vale aquí um, un centimo. No sé cuántos sí, centimos. Si le das más, no quiere. Yo me han contado una historia de él que un señor en Nigeria que tenía un, mucho dinero, su hijo se había caído en, en un edificio, no sé, cuarta, no sé, quinta edificio, que se rompió el, el hueso, que lleva mucho tiempo en el hospital, no han podido curar. Y se entró, y se entra, y se entra aquel, este señor que está aquí, y vinieron a buscarlo y se fue a llevarlo ahí en Nigeria. Se lo cura durante 10 días y volvió en su, su país. Y se compró un coche Mercedes, un Mercedes nuevo, y se lo regaló. Él no quería, él no quiere llevarlo. Dice que no. No la aceptan Porque si la aceptan Eso solo puede perderla Solo puede perder Porque no es algo que No podemos hacerlo para dinero Solo págame mi viaje Y yo me vuelvo a mi casa qué bueno qué... En 2004 Hoy hoy Samba yo, yo prend la vida Puyo sobre nación Changer mentalité Changer la vida Changer la vida Changer la amor, Changer la vida en 2004, oe, oe, Samba, je la rie. Pou yo, change mentalité. Oh. Cherche, chimé la vie, chimé vie, chimé l'amour, la vie, l'amour, vie, l'amour, eh, estamos escuchando música mientras que aquí en el estudio estábamos hablando. Manolo está ansioso de que oigamos la grabación, creo. Sí. Pero va. viene poco a poco, viene poco a poco va, sé, ser, sé. va a ser un mazazo en yo, el estómago. Yo me someto a la disciplina. Que... No. no, va a ser un mazazo, un mazazo en el estómago, nos has dicho. No. No, era. pero yo creo que esa persona merece que se le oiga. Tiene todo el derecho del mundo como ser humano. Estamos eh, super... Igual que están sufriendo en otras partes del mundo, ¿no? Estamos súper... Hay niñados. que ayudar. Pero mira, eh, Liz, eh, ¿uno de los mejores momentos de tu viaje? Um, me quedé en un campo de elefantes y eso era para mí una de las mejores cosas. Porque era cinco cinco amigos y nada, nadie más y seis elefantes y um, cada día lo, lo, le lava, les lavamos y um, fuimos encima de ellos um, caminando pero sin nada encima o sea, arreglando con nuestros muslos y después um, ellos eh, no sé cómo decirlo en español um, mate hicieron mate, mate. Hic hicieron locos No, sexo. Ah, ah. ¿lo sexo? Ah, sí. sí como, y sí. A, había un bebé y era como muy bonito. Pero es que lindo. es normal. Me encantan los elefantes. O sea, que estuviste eh. viviendo con elefantes. ¿Cuánto sí. tiempo? Solo dos días. Ah, dos días. ¿Y, y fue...? En el norte de Tailandia. ¿Y ten, te entendías bien con los elefantes? Sí, me encantan. Son muy cariñosos. ¿Mm? Sí, sí, inteligentes ¿Son? ¿Les gusta sí. el trato con los humanos? Sí, por lo visto sí Porque ellos no, solo les llamaban Como, ven aquí Y ellos como, casi como un perro Pero no, no como un perro <risa> <risa> Pero no si sé. se enfadan, son terribles, ¿eh? Sí, no, el, Agüita. el, el bebé No, puede ser, eh, no podía ir cerca del bebé Porque él no estaba entrenado Y eh, se enfadaba mm. mucho Uf. Okay. Y la oreja es el continente africano. La okay. oreja de un elefante es África. Exacto. Y también estuvimos en, en una película de Bollywood, como Extras. Ah, una película de Bollywood de, sí. de Extras. Sí, eso que, también es muy guay. ¿Cómo es esa experiencia? Muy, muy, muy gracioso, porque para mí... No sé, tiene mucho éxito, ¿no? Es como el segundo, no, el, creo que el más grande del mundo ese para películas, y pero no sé. Porque es como una especie de fiesta, ¿no? O... Sí, muy, bailando, y, pero todos los actores um, eran de Inglaterra y, y América los extras y después los actores principales eran de India y van por la calle eh, buscando gente con, con piel Extranjera. blanca ¿Sí? O sea que es un poco la, la historia... De la colonización al revés Ahora los extras son los extranjeros Y los protagonistas son los locales sí, y, y, los, y los indios se enfadan mucho Porque eh, nosotros Nos estamos quitando como su trabajo Pero todos los, los extra Turistas Es como qué guay voy a estar en, un, en un, una peli Entonces ellos dicen que sí Pero no está, no está muy bien Porque nos pagan 6 pagan euros cada día ¿Y por qué quieren extras extranjeros? Porque es como guay, es como... Un, uno de las pelis, había dos. Uno era en Londres. Un, un drama periodo. Ah, periódico. Estoy representando, estaba representando Londres. Sí. ¿Y que era? ¿Con un decorado? No, en el estudios de Bollywood estaba impresionante. Como una casa, muy, un mansión. Pero había como solo el frente. Claro. Y eh. un balcón y todos en vestidos muy grandes y, y gorras. Sí. Y, <risa> Entonces hacían falta ingleses para la escena, claro. Sí. ¿Y, y tú, como, como, in, como inglesa, en eh, estar en India, sabiendo bueno, el pasado de Inglaterra en India, te ha sido incómodo? Sí, cuando, cuando entré a, a Nuevo Delhi, era como para mí. Yo tenía mucho miedo porque era muy diferente. No hay muchas eh, mujeres en la calle, hay, hay muchos hombres y um, hay una cantidad de gente y todos empujando y todos, es un, uno para cada uno, ¿sabes? Todos están intentando a, a sobrevivir y entonces tú, solo para comprar un billete en ...en la estación de tren... ...es como... ...estás ahí en la cola y todos <ríe> ...y tienes que en final poner tu... ...tu brazo así... ...y, y luchar para una hora para... ...para todo... Y para, ...para conseguir un billete de tren... ...sí, pero sí, eso es... ...siempre hay una oficina para turistas... ...porque los turistas no... ...no pueden manejarlo, pero... ...a veces si tú no lo has comprado... ...tres horas adelantado... ...tienes que ir a... a ...lo, no, lo norma, normal... ...donde lo compran todos... ...y siempre hay colas para mujeres... ...y... y ...no sé... Era, ...primera cuando yo fui me siento muy insegura... ...porque... Eh, muy, ...muy diferente... ...los carreteras son locos... ...pero después te das cuenta que no es... ...no es peligroso, es normal... ...ajá... Guaca, guaca. <risa> <risa> ...y como... ...como la gente tiene resentimiento hacia Inglaterra... ...o sea... ...odio por el tiempo que hubo la ocupación británica... ...no... No, son muy respetuosos. ¿No has notado nada? de no, a, Y todos hablan inglés y... ¡Oh, hello, you're from England! Pero no, so, todos son muy, muy generosos y quieren hablar contigo y mucha gente nos ayudó cuando estuvimos en la calle como totalmente perdidos y todos, porque todos están siempre... quieren algo, quieren... No todos, pero muchos en la calle están pidiendo dinero o, o que, que compras algo y a veces estás como... Ah, y de pani en pánico y hay gente que viene aquí y te ayudan y, y siempre, siempre hay gente que son muy amables y yo pienso, ¿por qué no me odias? <risa> <risa> soy, estoy, soy un símbolo de todas las cosas que para ti lo pasas mal, pero no, no es así ellos no piensan así no es como un grupo contra ti ellos son todos muy... si tú estás comprando algo y te, te intentan a quitar el dinero, el del lado te, te dice, no, no, no, eso no está bien, no puedes hacer eso, y intentan a, empiezan a discutir y es como, luchan por ti también a veces. Ajá, luchan por ti, qué bien suena eso, ¿no? Luchan por ti. <risa> <risa> luchan por es, ti. Es, yo creo que es que, un mundo, ¿no? Donde ves la vida, la muerte. La gracia, la desgracia Gente eh, hace años Sobre todo en la década de los 70 60, 70 Mucha gente iba de Estados Unidos Y de Europa a India buscando su origen Yo tengo un amigo Que estaba en una barbería de Estas que te ponen el jabón Y te afeitan Y le habían afeitado media cara Y el tío se quedó con media cara Porque entraron en huelga Y el amigo mío, oiga, afeiteme, dijo, no, no, aquí se ha acabado, hasta aquí he llegado, toca la huelga y aquí no se trabaja más. Y se quedó con media cara afeitada de la otra, ¿no? Y yo digo, Alejandro, esto es un país, esto es un país, y no esto que vamos a ver ahora, no, esto todavía, no representa... Todavía no, todavía un país. no, todavía, no, todavía no. <risa> masajitos en los pies es sin el él haberlo pedido en el tren, y otro le quitó un tapón de cera del oído o sea, lo miró así, le metió un alambrito y, y le sacó un tapón de cera eso es la India qué confianzudos tenemos el audio, Marolo ahí viene, ahí viene agárrense no tengo trabajo es lo que tengo. Dios solo yo tengo familia no tengo nada ¿y de qué vivo? ¿de qué vivo? y este tío no presenta división y a ese señor que usted tiene como el agente dar que lo único que se preocupa es de que si Rajoy que si... a la mierda Rajoy y a la mierda Zapatero. que se preocupen de este país coño que yo no tengo ni que comer ¿qué voy a hacer? A vivir bajo un puente toda la vida trabajando 30 años, haya cotizado o más, y ahora ¿de qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué? ¿De qué vivo? En... La ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Flower, my una emisora para decir cómo te sientes, yo como ser humano y hermano tuyo, solo puedo decirte algo, suerte tienes de poder llamar, que hay mucha gente que no tiene nada, nada, y que cada día, por lo que sea, desaparecen de este mundo muchas ...muchas personas... ...aguanta... ...y si te hace falta... ...un plato de comida... ...conmigo... ...lo tienes... de la vida... ...a ...esto va dedicado... ...a todos aquellos... ...que viven sin trabajar... ...a costa de los demás... ...maldita sabandija... ...esto va dedicado también... ...a todas las mujeres que han decidido... ...entrar dentro de la libertad... ...alimaña... ...desecho de la vida... Y te desprecio, rata de dos patas. Ella es estoy paquita, la del barrio. Ti, y le canta: porque No le manera un rastreo, muy romántica. Aún siendo el más hombre. maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita San Quijuela, Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. No olvides que por mucho poder que hayas alcanzado, se dice en la vida rutera que aquel que se pone al lado de los Andes es un enano cualquiera Maldita sanguijuela Maldita cucaracha La Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra, porter. Maar le po de la vida, te y te <risas> <¿Cómo? Rato risas> de te estoy, estoy hablando, hablando a, a ti. Porque, porque he restrelo restrelo aún un más más Comparado contigo Es así de chiquito Hijo de la Gran Bretaña Viva Wikileaks Bueno, vamos a Wikileaks Vamos a Wikileaks, Ana Miren, yo me quedé flipado Estoy viendo la, eh, la tele La encendí un momento porque ha sido una semana de curro Que es más difícil encontrar Tiempo para hablar con personas Que encontrar un momento para hablar o ver A una televisión y ahí estaban unas personas dentro de la caja mágica esa de la tele en, teniendo una tertulia una, un debate y estaban hablando sobre Wikileaks ¿no? entonces estaba, era uno un periodista que se llama Iñaki Gabilondo que es conocido aquí en, por, este, por esta parte del, de la mm, esfera mediática Iñaki Gabilondo y luego estaba otra gente que la ha invitado ahí, ¿no? estaban hablando de lo de Wikileaks y me extrañó una cosa estaban reflexionando y decían eh, cómo va a afectar esto, que de pronto se liberen tantos, tantos documentos mmm, secretos, cómo va a afectar a los periodistas, ¿no? Y están hablando de cómo va a afectar a los periodistas. Digo yo, ¿y qué importa cómo afecta a los periodistas? ¿Y cómo nos afecta a todos, a los demás, no? E incluso era curioso porque llegaban a reflexionar diciendo como que no es bueno que, que se sepan tantos secretos, ¿no? Y como que, bueno, la gente de los, del, del mundo diplomático europeo, como diciendo, Jobás, pero estos americanos, ¿cómo se dejan coger los secretos que nos dejan a nosotros al descubierto? no ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser esto? Pero no había una, no, no, había, no veía a nadie decir, bueno, ¿qué pasa? Esta gente ha ayudado, a, ha estado de acuerdo para permitir que la gente fuera llevada a ser torturada en Guantánamo. ¿Esta gente ha colaborado para bloquear un proceso judicial de la familia de un periodista asesinado en Irak? ¿Un periodista español asesinado en Irak? ¿Cómo nos afecta? Pues sabemos la verdad, entonces ahora tenemos que pedir justicia, ¿no? No creo que sea tan complicado. A lo mejor estoy un poco desfasado. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay una frase que lo define. Only... The small secrets must be kept. The big ones are by the incredulity of the people. Mm -hmm. Oh, well. You want me to say all that again? Just, <laughs> the, just the last bit. The big ones are by the incredulity of the people. Sí, sí okay. podríamos traducirlo así como los pequeños secretos son los únicos que hay que ocultar. Porque los grandes secretos ya están ocultados por la incredulidad de la gente, ¿no? Porque it's no te bello. lo puedes creer. ¿Cómo it's puede ser posible? Better than Babylon. <risa> <risa> cómo Eso es. Muy bueno. Muy bueno traducido. ¿Cómo es posible que, que, que Hace unos meses eh, o un mes se liberó la información sobre Irak, un montón de información, ¿no? Sobre Afganistán también. Ahora se está liberando sobre las embajadas norteamericanas en el mundo eh, las cosas ilegales que hacen con el apoyo de gobiernos desde, desde Kazajistán hasta España, ¿no? Todo eso se está liberando. La persona que lleva el proyecto de liberación de estos documentos, rápidamente, cuando empieza a liberar información en Irak, se le acusa de, de abusos sexuales, de un intento de violación o de una violación o algo así, en Suecia, misteriosamente, al mismo tiempo, en el país donde él ha ido para estar más lejos del alcance de Estados Unidos, se va a Suecia y ahí mismo le dice, no, no, tú aquí tienes un delito por cometer abusos sexuales que se está investigando y ahora pues estará el hombre en paradero desconocido y siguen liberando información ¿que puede ser que haya cometido abusos sexuales? puede ser, ahora que si tú liberas del orden de 500.000 documentos donde se demuestran actos delictivos de gobiernos, de militares, de todo el planeta, que es fácil que de pronto seas un criminal, <risa> pero no por liberar la información, sino por cualquier otra cosa, eso yo creo que también es bastante lógico, ¿no? Sí. ¿En Inglaterra se habla de esto? ¿Ha afectado en Inglaterra también el Wikileaks? Um, no tengo ni idea. <risa> lo siento. ¿Estás desconectada de lo que ocurre por ahí? Sí. Pero ¿sabes que los estudiantes en Inglaterra están muy enfadados con Cameron? Sí, sí eso sí. ¿Sí? sí. Por, por el, los, um, los impuestos de la universidad, ¿no? ¿O ¿no? Sí, algo así, ¿no? Como que él prometió una cosa durante la campaña electoral y que nada más coger el poder, ha hecho lo contrario. Sí, he dicho que no va, no va a subir los precios. Y lo, lo, lo, lo he dicho a las universidades que no hay... Antes había un cap que no podías um, superar um, lo, este precio y ahora dicen que no hay. Entonces puedes um, decir el precio lo que tú quieres. Y uh -huh. ahora pueden, uh, puede ser que tienes que gastar 30.000 euros para tres años en la carrera. Y antes era tres. Uh -huh. ¿30.000 euros para Yo, tu para tu carrera? Mi, para mi carrera era 5.000 era euros. ...cinco mil libras... ...y ahora solo son cinco para un año... ...o nueve... ...es decir que se está multiplicando... Eh, ...por cuatro o por cinco... ...lo que tienes que gastar... ...sí... Para poder ...lo, lo que la, la universidad quiere... ...verdad que en las manifestaciones... ...no se ha visto mucha gente... ...ni de Oxford ni de Cambridge... no ...de claro. esa gente no... no ya. Es que, y, ...y es que la gente... ...que no tienen sus padres... Um, o que las los padres no tienen dinero ellos no pueden ahora ir a la universidad y en, entonces, o si quieren ir tienen que pedir dinero del gobierno y después van a estar en duda de 50.000 libras con 21 años creo, no sé si tenemos a Madú, ¿A Madú ¿estás ahí? está intentando conectar Ana con Senegal, a ¿Amadú? Hola, ah. hola compañeros. ¡Hey! ¡Qué bueno escucharte, hermano! Sí, bueno, y muy, muy importante. Y bueno, acabo de, de llegar a casa y aproveché a ver eh, para conectarme. Aunque, bueno, he tenido suerte tener ya un, una máquina que funciona, pero muy bien, alhamdulillah. Esperando que me arreglen la otra. Y mira, y muy importante Y ahora en Senegal, ¿sabes que están preparando el Foro Social Mundial? Que va a tener lugar, uh, a tener lugar en Dakar, en la capital Foro Social Mundial, amigas, amigos ¿Qué es el Foro Social Mundial? Lule, ¿te suena? Está aquí Lule, Amadou Y está Manolo, y está Yusufa, y está Ana, y está Liz Lisa Hola Lisa, hola, hola, Lisa, hola Lule, hola Manolo Hola Hola, hola, hola Yusufa Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? puede ampliar la, la, la estoy muy contento ah, bien. muy contento aquí sí, sí, muy contento qué alegría oírte, estás trabajando mucho, ¿no hermano? este año sí, sí, sí, mucho este año, estoy trabajando mucho este año con la clase que tengo ya, que va a ser también eh, bueno, es mi barrio y bueno voy a aceptar ser el buro, es normal Amadou está trabajando sí, sí. como maestro en una escuela en Senegal ...las condiciones cada vez son peores... ...hay menos dinero para la educación... ...y entonces tienen que trabajar... ...con muchos, muchos niños en un aula... ...de niveles distintos, con dificultades distintas... ...y está la cosa muy, muy difícil... ...estábamos hablando de las dificultades... ...de la educación en Inglaterra... ...donde Liz tuvo que gastar una cantidad de dinero... ...para hacer la carrera... ...y ahora alguien que lo vaya a hacer... ...tiene que gastar cuatro o cinco veces esa cantidad... ...para poder estudiar una carrera universitaria... ...no, Lisa sí, era eso. Okay. Y Amadou nos va a contar del Foro Mundial Porque está colaborando con un sector de organización de ese acto Se celebra en Dakar ¿Y en qué consiste el Foro Mundial, Amadou? Bueno, el Foro Mundial, para resumirlo es uh, un punto de encuentro De todos los movimientos sociales y todas las organizaciones del mundo Que trabajan para un mundo mejor Es un lugar, un, un, un punto de encuentro y cada uno va, va a dar su propuesta proponer algo y reflexionar sobre el, un, las dificultades que está en este mundo y ver qué soluciones eh, se puede proponer y bueno es eso y también es también una manera de pensar una manera de ver otro mundo muy diferente este mundo capitalista otra manera también de ver el mundo que sea que es el mejor, la mejor manera que es el mundo para los pueblos de base, porque el mundo les, les pertenece y no se puede aceptar que nos dirige un Rafael Blanco Silva, que tiene sus multinacionales que tiene sus cosas aquí en, eh, en África, donde nosotros bueno nos cuesta mucho para comer, para beber, y suciando nuestra agua, suciando nuestro entorno. Y cogemos enfermedades y lleva todo por fuera. Mira, Amadú, le has falte. conseguido sacar la sonrisa a Lule, que estaba muy seria. Entonces te ah. voy a poner con Lule y así eh, vale. ella te hace preguntas sobre lo del foro, lo que quiera preguntarle, ah. y también te pregunta sobre la gente de Haití que está en Senegal, que también le interesaba ese tema, y sobre lo que le dé la gana. ¿Vale? <coughs> Hola Amadú, ah. ¿qué tal? Ah, no. Sí, muy bien, Lule, muy bien, muy, muy, muy contento, como acaba de decir la uh -huh. Muy y estar, estar aquí en Senegal y viendo uh -huh. que, la, bueno, aquí va a estar la gente que lucha luchadora para cambiar este mundo. Uh -huh. ¿Cuándo cuando es que empieza el foro? Bueno, el foro va a empezar el día 6 de, de febrero, uh -huh. pero bueno, se puede decir que casi ya ha empezado porque... Bueno, hay lo que se llama bueno, ex, eh, expandidos, es decir, los que no pueden venir en el forro y mm. pueden participar en las actividades por videoconferencia. Y también estas actividades también que se puede ver del, desde la página del foro. Eh, hayan creado una página paralela que se llama Open FCM. Y porque ha empezado ya, porque hay un montón de conexiones que han hecho, porque el fin de semana pasado estaba ahí y trabajando con esta gente eso del proyecto expandido y ya había conexiones con París yo también he participado traduciendo uh, la conexión con el último día del foro boliviano también que estaba conectando con la gente del foro que estaba ya en el centro de están en el despacho donde están ya preparando, viendo a, la, a las organizaciones de África que, que viene ya a Ver cómo las cosas y poniendo ya su mano, porque hay ya jóvenes africanos de los países que están ya en Dakar por las, por las preparaciones, todo eso. Y actualmente, sabes, lo hay lo que eh, se llama el. Hay un foro también, el foro social que es Están ahora desarrollando el foro dentro de Senegal. Por ejemplo, actualmente, ahora mismo, está pasando un foro senegalese en el sur del país. Eh, el tema es la paz y cómo hacer para conseguir la paz, porque es una zona conflictivo también, y este foro no es solamente foros celestales, porque ya están gente de Gambia, de Guinea-Bissau, y también gente que también tiene, viene de Mali, otros países de África, para pasar para a este foro, y es algo muy importante, y también gente de fuera que está ya conectando con lo que está pasando allá en el sur Entonces, eh, si tenemos un panorama que, que no es muy bueno, aún así, ¿tú crees que el foro, eso lo que está pasando ahora mismo en Senegal, esta concentración de, de fuercita, de energía para crear un mundo más lindo, eh, ¿crees que puede funcionar de alguna manera? Sí, sí, sí, puede funcionar ya. Yo puedo funcionar y ¿por qué? sabes que para mí es algo muy importante porque... Es la única fu fuerza que tienen los débiles, sabes? Por, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo: por ejemplo, ya los débiles, que son la mayor parte de la gente del tercer mundo, ya no pueden estar en, en el cumbre de G8, no pueden estar en el cumbre de las Naciones Unidas, no, no pueden estar ahí porque no les consideran, ¿sabes? porque no aceptan que sacan su, su palabra, su punto de vista cómo están funcionando en el mundo, que denuncian lo que les está pasando, uh -huh. por eso no pueden, por eso este foro, bueno, el foro es la única forma de que se puede ver también a la gente más débil para que pueda participar, para que puedan uh, dar su palabra, denunciar, ¿sabes? Decir lo que sienten, es algo muy importante, por eso, bueno, es muy, uh -huh. estoy muy, muy optimista. Entonces entiendo que el foro es un espacio de la voz de la del corazón de la humanidad. De la humanidad, sí, de la humanidad, sí. Pues que siga latiendo como los tambores. Wow. En octubre nos ha llegado la noticia de que el gobierno español ha cancelado la deuda externa de Haití. Dicen que gracias a la Junta Directiva de Álava, Yo digo también que gracias a la presión del mundo mundial. Que un deportista francés cantoná ha dicho que en vez de tanta manifestación lo que habría que hacer es ir a sacar el dinero de los bancos. Porque estamos pagando a los bancos. ...el descalabro mundial. De alguna manera queremos también trasladar al Fondo Monetario Internacional... ...al Banco Mundial y a la Organización de los Estados Americanos... ...esa propuesta de cancelación de deuda externa de Haití... Y tenemos aquí a un representante del Fondo Monetario Internacional que ha entrado en teléfono, por teléfono y es el, nuestro colaborador habitual que aparece de vez en cuando, cada dos tres meses, el doctor Cabronich. Y vamos a hacerle de alguna manera esa petición. Buenas noches. Buenas noches. Bu, buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha bien? Buenas noches, doctor Cabronich. Buenas noches. Estamos en Iradia, Radio Geneto 207.5. Estamos con Yusufa, con Lisa, con Lule. Estamos con Manolo, yo soy Ana. Y de alguna manera estamos interrogándonos sobre la posición que tienen ustedes sobre la deuda externa de Haití, si de alguna manera tienen la intención de cancelar. Estamos hablando de deuda externa. Deuda externa, usted sabe, en Banco Mundial hay distintos departamentos para trabajar deuda externa. Deuda externa es distinta según qué país ha contraído deuda externa, ¿cómo y con qué acuerdo? Porque es como en cualquier situación de vida. Usted no hace hipoteca igual, hay distintas hipotecas, usted busca un mmm, sistema mejora para su, su, su vida, pide ayuda, ¿vale? Ha pedido ayuda y tiene que dar ayuda, ¿no? Entonces, si todo el mundo recibiera eh, ayuda gratis, nada funcionaría. Nada funcionaría. Y usted da un dinero a alguien y ese no devuelve. A usted no le gusta. Y esto entonces usted luego no tiene confianza para prestar y tampoco nadie le va a prestar. Es principio sagrado de mm, mercado y civilización humana. Deuda se paga. Me gustaría saber también... Eh... Tenemos la preocupación por estas cosas de la crisis. Sabemos que el entramado que ustedes han originado a lo largo del tiempo con un concepto que se llama neoliberalismo, donde el mercado que parece una persona humana es el que regula las condiciones de vida y la calidad de vida de la gente. Es decir, no regula, sino lo único que hace es preocuparse por... Eh, crear más y más riqueza eh, Y que quede en poquitas manos eh, De alguna manera Han pensado, se han planteado Les ha venido la luz Para plantearse otra forma De De De entender eh, La vida Vamos a ver el, el problema es No reglas de juego Sino gente que no juega bien Reglas de juego Esa es gran reflexión que científicos de todo el mundo han hecho. Si sí, Haití, personas de Haití, si sí, personas de Senegal, como el señor Amadou que habla ahí en Senegal, respetan reglas de juego. Juego funciona bien, mano invisible en mercado arregla los problemas. Y yo participo de vez en cuando en su programa para mmm, indicarles, primer punto, ustedes tienen mucha suerte de tener... Emisora corta con poco alcance. Yo me alegro mucho. Sí, sí, por salud de ustedes. Por salud de ustedes. Muchos problemas se podrían activar para ustedes, para su salud. Si ustedes tienen emisora más grande, yo colaboro con departamento aquí en Banco Mundial. Limitamos posibilidades de radio geneto y de radios comunitarias. No hacen bien trabajo. No son profesionales. Ustedes no van a la universidad. No estudian en universidad. Hay gente, ahora mismo en Inglaterra, descubren, tenemos que pagar cinco veces más por la educación. Sí, porque es lo que vale educación para ser buen periodista. Y ustedes hacen intrusismo profesional. Muchas gracias, doctor Cabronich. <risa> Tu voulais mirage Jericho sigues con nosotros sigues con nosotros? ¿Has escuchado al doctor Cabronich? Sí, sí. sí uh, acabo de escuchar al doctor Cabronich. Eh, parece ser que tenemos de nuevamente una conexión. De no le gustó que le cortáramos. Eh, la verdad que yo estaba cansada de oírle. Pero, vale, vale. pero está de nuevo intentando conectarse porque dice que quiere dar lecciones a África. No es dar lecciones a África, sino enseñar caminos. África ha entrado muy tarde en sistema de producción, sistema de desarrollo, eh, civilización humana. Y tenemos que ayudarles indicando, ¿no? Eh, yo creo que el señor Amadú sabe que en África y el señor Yusufa eh, tienen que aprender mucho del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, porque África no despega, sigue siendo economía de mundo, continente bloqueado y hay que enseñar usted imagino señora madú está de acuerdo no no no está de acuerdo es, mira doctor cabrón te, te quiero decir algo y que el banco mundial uh, no está no puede enseñarnos nada porque en, en el siglo 4 ya existía imperios en áfrica por ejemplo imperios muy organizados que tenían su gobierno su político Y todo funcionaba muy bien. No conocíamos guerras ni conflictos. Desde cuando llegó, llegó el Banco Mundial, empezamos a tener conflictos entre nosotros. De una manera montada para poder acaparar de nuestros recursos. Entendemos. Porque sabemos todos que el Banco Mundial, para nosotros africanos, es la continuidad. El Banco Mundial es la continuidad de la colonización concertada por los países superpotentes del mundo. Eh, eh, eh, eh, eh. Disculpe, es que no yo, años yo, años, yo años, veo años. Y siempre ustedes... basura... Pero hay una basura... Ustedes, yo veo siempre visión monolítica, ustedes no mente abierta. Quiero saber si, señorita Lisa. Lisa, usted es sí, proveniente sí, sí. de un país, Inglaterra, que y cumple objetivos de Banco Mundial y es un país que funciona bien, funciona bien Inglaterra. ¿Usted no considera que Banco Mundial de... funciona bien, señorita Lisa? Te, est te están preguntando el señor del Banco Mundial que si tu país funciona bien, gracias. No sé, ahí... repita la pregunta porque estaba off. A ver, eh, señorita Lisa, si usted vive en Inglaterra, Consciente, Inglaterra funciona bien, economía potente, premio participa en Reunión G8, premio participa en muchas cosas. ¿No es beneficio trabajar bien con Banco Mundial para Inglaterra? <risa> es que yo no, no sé, no he estado en Inglaterra hace un año y no sé mucho sobre esas cosas. Pero Sistema Económico Mundial, usted ha viajado. Países que tienen mala economía es por mal trabajo de sus ciudadanos. ¿No es esa la eh, reflexión correcta? No sé. Vale, señor del banco, dice? de señor del banco debería usted de ser un poco más eh, natural, porque la forma de, de cuestionarle a esta persona, pues no lo tiene tan claro. No sé cómo decirlo, Lisa. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión del FMI, del BMI y de la OMS? ¿Y de la qué? OMS, Organización Mundial de la Salud. No. Sé. <risa> no. no. Y señorita Lule, señorita Lule también sabe cosas. Ella está en Haití, pueblo con problemas por trabajo contra... Eh, ...direcciones y consejos de todo el planeta... ...todo está aconsejando y aquí no quiere... ...y cada vez más problemas... ...¿no es correcto señorita Lula? Bueno, yo ya... Yo, ...yo a mí es que no me gusta nada hablar con este señor... ...porque... <ríe> ...hay temas... ...hay temas que, que... ...yo me quedo sin palabras, ¿no? Son cuestiones que no merecen comentario alguno... Eh, ...forma parte de, de ese impermeable... ...que una se tiene que poner para, para vivir... Y, y no me gusta que me penetren eh, vamos esa no no influencias no porque no es influencias pero no, tampoco quiero que me que me sacuda ni el cabreo entonces bueno eh, lo que tengo que decir de de, de esta del eh, fondo monetario Inter, eh, internacional y del banco mundial es que bueno están nada más que gestionando toda esta mierda del mundo Samba <tose> yo Samba yo tombe la laguila a prisión yo murila la raje. Samba yo gale gale gale la ey ey ey ey ey ey ey Il y a un groupe d'enfants qui fait un rêve En 2004, te prend la rite Y'on rêve vraiment, yon rêve la paix Côté nous, toutes petites soleil, Te veux sauver l'amour Pour nous sauver une nation Pour l'amour pas mouille De tape chanter, yon chant d'acquis Et toute nation en terre d'un Chantez si là, t'es voulu la conscience évolution yo yo Samba yo tombe, dans la rue en prison Yo mouille I'm raging. Somebody, you're a little, a little, a hey, hey, hey, hey, hey, hey, Sí Te ha escandalizado entonces eso, ¿no? Sí, que yo la verdad es que estaba pensando para irme ya en Senegal y convertirme en luchador Y de Senegal, hacerme un luchador de Senegal Y creo que soy un poco viejo, pero creo que todavía me falta energía para hacer algo Amadou, tú estás ahí, ¿no? ¿Amadou? Sí, sí, está aquí, sí Amadou, que yo estaba pensando para irme ya a Senegal, para hacerme luchador, porque como aquí la cosa va cada día peor, uh -huh. y es porque estaba leyendo ahora noticias ante Yekini y... Eh, Bomba, eh, Yekini y... Muhammad, Muhammad Aizen. Y sus sí, combates, claro. cada luchador han recibido 100 millones de francocefa que el cambio en oro, que es 150, 000, 152 mil y 24 y 39 euros. Oro, sí. Y eso, digamos, sí. es un montón de dinero. Yo que no entiendo que ahora ha convertido a todos los jóvenes de Senegales a ser luchadores, que otros están entrenando sí, para claro, ser luchadores. Claro, las playas, y, los seres libres han llegado de luchadores. Sí, por y, ejemplo. En dos minutos, tres minutos puede conseguir unos 100 millones. Pero yo, yo, yo, yo, yo, sinceramente hablar y yo formo parte de la gente que no lo ve, que, que está contra de eso y que lo ve como lo que se dice en francés uh -huh. blanchi d'argent. Uh -huh. No sé en castellano cómo se puede traducir, blanchiment más d'argent. Sí. Ah, blanqueo de dinero. Uh -huh. Blanqueo de dinero, sabes. Uh -huh. Bueno, yo formo parte de la gente que piensa eso. Uh -huh. Porque sabes que Yusufa bueno. Aquí, bueno, un montón de, de gente lo está pasando mal ahora en África, incluso en Senegal. Sí. Uh -huh. Y sabes también el problema también aquí, bueno, existirá casi no te, ya no tenemos, ¿sabes? Sí, claro. Y también el problema de Agua y todo eso ahora, ¿sabes? Es problema. Y con este tema de, de la lucha donde la gente están poniendo un montón, un montón, un montón de dinero, y yo, como para la gente que piensa que es un blanqueo de dinero, sabes, y sí. eso no es normal y tiene que ser que que parar, sabes, porque no es compatible con la situación social que estamos viviendo ya sabes. Y que y el, yo me recuerdo cuando yo estaba en Senegal y por te, habíamos tenido problemas de luz y problemas de agua, pero no era no era tan no era tan no era peor como ahora, como ahora se encuentra ahora en Senegal ahora. Y yo, Ahora. yo no entiendo, yo me pregunto, ¿dónde vienen esos dineros que están ganando estos luchadores? Y que la lucha ah. dura, 15, dura 15 minutos, algunas duran 5 minutos Y reciben 100 millones de francos, para que al cambio son 150 mil de, de, de euros Aquí en el deporte, durante, durante 15 minutos, 5 minutos ganar eso, aquí no hay en ningún sitio en Europa no. sí. Mira Amadú, como estamos ya eh, hacia el final del programa eh, no sé si te parece, si tú tienes alguna propuesta, pero podríamos hacer una, una nueva ronda de cuentos de No, antes, antes de la ronda de cuentos yo quería darles una información que está muy triste y eh, son las elecciones de Costa de Marfil un país de África occidental ¿Qué pasó? Y que se llamaba hace poco elefante de Afri de, de, de, de el elefante de o África. El, el elefante, el elefante. Económicamente muy rico. Sabes que este país ha tenido muchos problemas porque estaba dividido en dos partes Cristianos. y también con la presencia militar uh, francés que están ahora en la mitad entre Boaque y la parte sur. Y finalmente, bueno, la gente ahí bueno habían conseguido acuerdos. Y a organizar elecciones, y en el segundo turno llegó Bagbo, que era el presidente. Que, que no sé, que, que es un tío que no se lleva no se bien con el mundo occidental, sabes, porque también no, no porque también él había quitado el monopolio de Catago a, a la empresa francesa. Y Ajá, le quitó el monopolio de cacao a una empresa francesa. A francés retirar su ejército cuando llegó, uh -huh. cuando, cuando mataron al general Gay Y encontró y patara que <tose> tenía problemas cuando él quitó que estaba también... Había sido el primer mito de costumbre. Está... <tose> Estamos teniendo... <tose> Bueno, uh, los medios de comunicación ahí en Costa de Marfil y también todo el mundo han dicho que uh, Ouattara él ha ganado ¿sabes? el candidato del mundo tubaco. Y Bagbo uh, ha rechazado ha dicho que bueno, él no va, a, no va a dejar el poder. Y también el constitución con constitucional con, conse, consejo constitucional. Ah, ha declarado las elecciones a favor de, de Bagbo Y ahora es un problema Y la opinión internacional ha, ha validado, ha aceptado ah, ah, Como se dice, ha validado que Guadalajara ha ganado Y Bagbo él no quiere salir de poder Ahora el pueblo, eh, ahí el país está chungo Y hay posible conflicto ya en este país, ¿sabes? una inseguridad total porque el que se dio no quiere salir no quiere dejar el poder y también el otro bueno está declarado pues dice, como dice el, el, el presidente ahora por las Naciones Unidas ahora mismo acabo de verlo que las Naciones Unidas también han validado la victoria de, de Al-Sarwazara uh. Mira, oye, eh, eh, tranquilo, porque aquí también pasa algo muy parecido. Aquí hay un señor que está imputado en tres delitos y con sentencias y, y, y el rollo que tienen, o, o la historia de los políticos de aquí, es que están aforados. Aparte de forrados, están aforados. Quiere decir que solo hay un tribunal supremo que es el que los puede encauzar, no el tribunal ordinario. ¿Me has entendido, Amadú? Vale, sí, sí, o sea sí, que sí. también hay aquí Caca, Baraca, toda la que quieras O sea que yo sé Que está ahora mismo Costa de Marfil tiene las fronteras Aeropuertos y todo el territorio en toque de queda Mi madre, qué pena Qué pena Mira Madú, Lisa ha estado viajando por, por Asia Por Oriente Y quiere viajar ahora por Por África ¿Tú le das algún consejo? Sí, bueno... Uh, oh, bienvenido en África y, y bueno uh, en qué parte de África quieres viajar eh? um, estoy pensando en, en ir a Senegal y también Ghana a Senegal uh, porque ah, vale, tengo a una amiga aquí senegales vale, bien. vale bienvenido y, y bueno y ¿cuándo vas a venir a Senegal? porque y, No sé, todavía estoy, él está estudiando, en donde tenemos que esperar, um, no sé, hasta el verano, cuando tiene tiempo libre. Vale, muy bien. Pero mira, Madhu, el Foro Social Mundial sería una buena oportunidad para ir por allí, para atraer a gente. Lule, ¿tú te vienes? Me encantaría. Sí, para que venga, venga en el foro, es muy importante que pueda aprovechar venir en el foro social, ¿sabes? Fecha, 6, 12 de febrero, ¿verdad? Sí, sí, 12 de febrero. ¿Y, bueno. ¿y qué hacéis ahí? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué qué pasa el 12 de febrero? Hay un foro, el, hay un foro social mundial que tendrá lugar en Senegal. Un, ¿Un foro? foro. Foro social mundial. Sí, social world Social Forum. O sea, hay un eh, gente de todo el mundo, personas que creen que another world is possible. Another world es posible. Angolof, Amadou Sí, que poder ser otro mundo, poder cambiar el mundo En manera que todo el mundo tengamos paz y tengamos nuestros derechos Y okay. ese va a estar en Senegal sí. Serán gente de distintos países de África cambiar, cambiar, de, cambiar el mundo. de Europa, sí. de América, de Asia Y mucha gente no puede participar porque no puede pagar el transporte ¿no? Pero... Por eso existe una iniciativa en la que Amadou está participando, la gente de Puente Humano también, pero sobre todo una gente de Senegal y de Francia, y esa iniciativa se llama Dakar Expandida, o Foro Social Mundial Expandido. ¿Nos puedes contar un poco de esa iniciativa, Amadou? Bueno, sí, bueno, esta iniciativa permite a la, la gente que no, que no puede estar en, en el foro que puedan participar por videoconferencia en las actividades en directo. Mira, Amadú, el día sí. 17 de diciembre, eh, Puente Humano sí. tiene que ir a La Gomera a dar una charla y a recoger un premio. Eh, ¿Sí? el, en ese día que damos esa charla en, en La Gomera, pues habrá un grupo de gente para seguir la charla. ...y aparte de hablar de las actividades de Puente Humano... ...y sobre todo del tema de la comunicación de escuelas... Eh, ...hemos planteado a la gente de La Gomera... ...si les interesaría que hiciéramos una comunicación... ...en directo... ...con gente que está organizando el foro, ¿no?... ...que está organizando Dakar Expandida ah, no. en concreto... ...y les ha la parecido decidiría. interesante... ...y es una forma de que en La Gomera... ...alguien sepa que existe el foro, ¿no?... ...porque poca gente sabe que existe este foro mundial... ...yo no sé si en Haití se oye hablar algo de esto, Lule... No, con dificultad nos podemos enterar de qué es lo que pasa en el país, en el mismo, en Haití. Es difícil. En Senegal, la gente, Amadou, eh, ¿has notado que se está informando, conociendo el foro? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Muy bien informado, muy bien, muy bien informado. La gente, el mensaje ha pasado, la gente ya sabe. Y con los comités de regional, bueno, están haciendo cosas en, la, en, en el interior del país y es algo muy importante. Y también están también yendo en aldeas, en ciudades, bueno, visitando gente local que están haciendo actividades para hablar cómo están haciendo sus actividades, el problema que tiene, para que la justicia y todo eso grabando todo eso para prepararle y e explicarle también cómo llegar en cómo llegar en el foro de dakar porque bueno habrá caravanas no sé caraván dentro del país que van bueno a estar en el foro por ejemplo los que están en el centro y al este del país van a esperar los que están los, los que están en, en, la, en, en el este de áfrica si pasan en tambaocunda Ahí van a juntar con la gente de Cambacunda que van a llegar hasta Cablac, van a juntar con la gente de Cablac y van a estar, llegar hasta acá. Y también en el sur, sí, desde el sur también es lo mismo. Bueno, la única, el único problema es uh, el Magreb. La gente que van a venir al Magreb van a aguantarse, pero bueno, Marruecos quiere dar un, un barco para marítima. A, a esta gente para que salga directamente desde Marruecos, que, que, que se vayan hasta Marruecos, desde Egipto, Túnez, Libia, hasta Marruecos, desde Marruecos salen directamente desde Marruecos hasta Dakar. O sea, no quieren que pasen por el Sáhara, quieren evitar que toda eh, sí, la gente solidaria del mundo que va para Dakar no pise sí, el Sáhara. ¿no? Porque, sí, porque tienen miedo un poco de la presencia saharaui en este forro, ¿sabes? Yo, bueno, bueno cuando, cuando, bueno, uh, en, la, en el cuento Comité Internacional, cuando la gente, bueno, estaba hablando de eso, yo he pensado solo, solo uh, uh, en eso, y también hay una chica francesa que pasó en, con su coche en el en, en Sahara, en la un cuando, bueno, había el ataque militar Marruecos en el, pues dice, en el, pues dice en el campamento no sé de qué y ella estuve ahí y no sabía lo que pasa en Sara no sabía el problema de Sara y ella grabando grabando grabando las cosas y llegó ahí en Senegal super loco no sabía y ahora ya enterado por qué y se pone en contacto con gente de Francia mandando toda esta información todo eso ese día él habló decía que no está de acuerdo con estas caravanas no No, no si no se puede parar en el, en el Sahara para que la gente sube, no vale la pena, porque si es una caravana, que no, que no hay que saltar un país, y también no hay que aceptar una proporción de algún país, cualquier país que sea, que va a dar algún barco, porque nosotros sabemos la intención de eso. Bien, estamos ya, estamos ya eh, enfilando a despedida. Despedida, Madú. Tenemos que enviarte en el fin de semana eh, el dinero necesario para pagar la internet, la, la que tuviste que pagar tú hace una semana, hace unos meses, y la de ahora, porque si no tenemos ese canal de comunicación, eh, pues no podría ser posible esto que hemos vivido ahora, ni muchas cosas que se están organizando entre Tarragona, Canarias, Senegal... Hay que tomar conciencia de eso, de que tanto en Haití como aquí para que puedan ser escuchados hace falta apoyarles con la parte comunicativa. Es difícil, ¿no, Lule, también en Haití hacer oír tu voz en el exterior? Sí, es muy complicado porque no, el sistema no, no es bueno, no hay un sistema instalado que es eh, accesible para, para la gente, ¿no? Es complicado, pero sabemos que por ahí hay que abrir brecha y tenemos que hacer lo posible para posibilitar las comunicaciones porque eh, nos tenemos que abrir al mundo y, y el mundo Haití, en fin, y que corran y que se, y que se gesten esas relaciones y esos lazos. Bueno, hoy no pudo entrar Pili porque todavía ahora es de día en Haití y están trabajando en el hospital donde ella está, en la localidad de Petit Duraf allí está aumentando la presencia de casos de cólera hay un dispositivo de médicos del mundo, hay otros en otros lugares es muy poquito con relación a todo lo que necesita este país y esperemos que un poco pueda ayudar la estabilidad, que venga una estabilidad después de estas elecciones y vernos pronto Haití, Senegal, Tenerife comunicando más fluidamente, no solo en esta radio sino en cualquier plaza, en cualquier calle Y cuando pasé por Nigeria, nuestra amiga Lisa pueda hablar con gente de Haití, desde cualquier plaza, ¿no? Y que el señor Cabronich tenga que moderar su discurso y cosas así, ¿no? Amadou, ¿qué mensaje nos quieres dar para cerrar? Y, bueno, y voy a esperar que serán primero los que están en el sillón. Hacemos entonces un mensaje cada uno para cerrar. Empezamos vale. por Yusufa. Sí, por Manolo, por Manolo, que además lleva aquí la Palestina. Me quedé con las ganas, Manolo, de ir a la conferencia de la mujer afgana que hubo en Taíme el martes. Es que se juntan, se juntan eh, eh, conferencia defensa de, contra la... ...la violencia de la mujer... ...sabes, a la misma hora entonces... Eh, ...hay mucho trabajo... ...sí, sí, pero bueno, oye... ...pues si no se puede ir a un sitio... ...pues eh, lo importante es que eso se pueda enlatar... ...y ponerlo en algún sitio donde se pueda acceder... no ...que Muy para bien. eso están los, los, las herramientas... ...hombre, y yo solamente decir... ...que... Mm, ...empiezo a estar mosqueado porque... Noto que hay una censura en todos los medios de Internet, ¿no? Yo he enviado dos correos y han tardado casi 48 horas en llegar. No es normal. No es normal. Y el otro día estaba yo en una de las páginas y abajo, a mano izquierda, que nunca miro, ponía Index sensor. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, bueno, pues... Eh... Amadú... Vale, vale, Manolo. ¿Has cogido el mensaje, no? Vale, vale, pues ya sabes, o sea, vale. un poquito por aquí, un poquito por allá. Vale. Y todo vale. lo que me puedas contar al oído, eso, eso tío, ahí no hay defensor, defensor, defensor, defensor vale. ni pensor, ni tensor, ni nada, nada. canción que dice olvida tus penas y baila olvida tus cavilaciones y baila baila baila Yo lo que voy a decir es que me va a poner más dramática, pero no, que bailemos, que hay que sentirse vivo, y en eso estamos. Quería decir, encantada de estar aquí y de conocer a todos, y que, no sé, que todos tienen que viajar a ver el mundo, abrir sus corazones... ...y estar feliz. Yo solamente quiero decir que... ...nada, que hermanos que vamos a animar... ...y que nos desanimamos... ...y que todo es posible... Ik heb een aantal pagina's en ik en ik heb een en ik heb en ik heb een aantal pagina's. Ik heb een ik heb een aantal ik heb een Ik heb een aantal pagina's en ik heb een aantal een en ik heb een ik heb een een ik heb een ik heb Desde hace ocho años siempre tengo alguien ahí tí. Un abrazo Pili. Si Amadú. Sí. ¿Tú te despides? Sí, bueno, muchísimas gracias. Y lo que tengo que decir es que, bueno, hace mucho tiempo estamos sufriendo. Y hace que está sufriendo. ¡Usa! qué está sufriendo! Met een bouw syr-tende, rassemblée en souple, En l'entende separe, t'embrief en lwen racine